En esta jornada, por un problemita que tuvieron los usuarios de f i v e r Tel, y vamos a hablar con el gerente de Cablevisión local, el responsable, con Edgar de Paula. Edgar, ¿cómo te va? Buen día. Muy buenos días, Carlito. Un saludo para vos y para tu audiencia. Muchas gracias, Edgar. ¿Estuvieron sin internet los usuarios de Fiverr? Edgar, según me contan por acá. Sí, Carlito, te cuento. Lamentablemente tuvimos un corte que duró. las 16 horas de ayer a las 4 y media de la tarde hasta hoy a las 8 de la mañana.、Uh -huh. eh, te cuento un poquito cómo es la situación. Fue a un ver. Problema técnico:、eh, nosotros, como todos los proveedores de saladillo que dan i n t e、eh, m e t adquirimos lo que es、eh, el vínculo a través de la traza interurbana de Telefónica, que es la que nos provee,、eh, que viene por la ruta, el servicio de datos.、Uh -huh. Eh, nosotros ayer cuando se disparó el problema buscamos en nuestro equipo y nos dimos cuenta que no era un problema nuestro, así que tuvimos que reclamar a Telefónica que es el proveedor que nos da el servicio.、Eh, lo que nos llamó mucho la atención es que éramos、eh, los únicos que no teníamos servicio y los demás como e s t e i e o la cooperativa continuaban teniendo su servicio normalmente.、Eh, así que reclamamos, tenían un problema en un equipo ellos y lamentablemente tardaron varias horas en darse cuenta y en poder solucionarlo. Lamentablemente,、eh, a ver, nosotros、eh, nos hacemos responsables porque somos、eh, la marca y los que le damos a los clientes el servicio, pero era un problema que no podíamos solucionar 100% nosotros, tuvimos que esperar la respuesta de Telefónica. Uh -huh. Uh -huh.、Eh, que, que, nada. que tardó 16 horas en responder Telefónica. Exacto, tardó, o sea, 16 horas en encontrar el problema.、Eh, según tengo entendido, era un equipo que se había c o l g a d o y tuvieron ese tiempo de respuesta que no suele ser el que tienen. La verdad que suele ser más rápido, pero lamentablemente en este caso no tardaron este tiempo en darnos la respuesta. Uh -huh, uh -huh. Bueno, nuevamente、eh, telefónica en el tapete, ¿no? Cosas que le pasan、eh, a los proveedores de internet cuando dependen de otro, quizá, ¿no, Edgar?、Eh, la verdad que sí, porque、eh, nosotros, la verdad que nos gustaría depender de nosotros mismos y、claro. no de, de otro proveedor.、Claro. Eh, te cuento que Fivertel en el país、eh, tiene su propio anillo interurbano. Y está dejando de depender de, de la traza de, te, de Telefónica.、Uh -huh. Y aunque a la empresa le cuesta una inversión de varios millones, está evaluando la posibilidad de Saladillo, fines de este año, principios del que viene, de enlazarlo con el anillo que pasa por la ruta 5 a la altura de Bragado. Y en ese caso vamos a pasar a partir de, de que hagamos e s a inversión, que va a ser muy pronto, porque te digo, ya está casi tomado el tema, que lo están evaluando. Vamos a depender solamente de nosotros.、Uh -huh. o sea, Eh, cualquier problema que haya,、eh, sabemos que los responsables somos nosotros, lo tenemos que solucionar nosotros, y van a hacer otro tiempo de respuesta. Y vamos a ser el único proveedor en Saladillo que va a tener su propio anillo interurbano y va a poder dar otro tipo de, de respuesta. Claro, sería como un proveedor independiente, ¿no? Exacto. Nosotros,、uh -huh. vos pensás que en la situación de que, como pasó hace unos meses, se corte la fibra telefónica en la ruta. Que、eh, a、claro. nosotros no nos va a afectar porque va a ser、claro. nuestro propio anillo que nos va a tener la salud.、Claro. Que pasó en menos de un año dos veces, una cosa insólita. Sí, la, la, la verdad que、eh, sí, y entendemos que muy,、eh, la verdad el servicio de Internet,、eh, cuando se corta es muy engorroso porque hay mucha gente,、eh, incluyéndonos a nosotros, incluyéndote a vos, que trabajamos de este,、mm, sí. eh, a través de este vínculo y la verdad、sí. nos complica el día no tener Internet. Claro. Edgar, este vínculo que van a hacer con Ruta 5, que va a ser seguramente un vínculo de, de mucho ancho de banda, muy, con mucho ancho de banda y seguramente de alta velocidad, ¿le va a permitir tener HD a la ciudad de Saladillo o va a ser antes? No, mirá, te cuento, si nosotros se l l e g a a este proyecto y podemos enlazar, va a ser lo que nos va a permitir tener、eh, otros servicios que tiene Cablevisión, como la televisión digital、eh, o la televisión de alta definición. s En ese anillo interurbano propio nuestro es imposible,、eh, por impedimentos técnicos, poder dar el servicio de,、uh -huh. de telefonía digital, porque la televisión digital tiene que viajar desde Capital Central hasta la ciudad por fibra óptica.、Claro. Eh, hoy, si yo quisiera、eh, televisión digital en Saladillo, con la televisión analógica que tenemos, no, no se podría. No es una decisión que no queremos dar televisión digital. Tenemos un impedimento técnico.、Eh, Pero que está breve solucionarse y vamos a ser una de las primeras ciudades de la provincia、eh, de poder dar este servicio, porque no está todavía en todos lados la televisión digital. Recién está instalándose, está en Capital, La Plata y un par de lugares más.、Uh -huh. Claro, ahí está. Así que ojalá, ojalá podamos cerrar este proyecto que nos va a traer más confiabilidad en banda ancha y nos va a traer un paquete de servicios de lo que. Que vienen las telecomunicaciones del mundo, ¿no? Claro, exactamente. Edgar, bueno, entonces a las 8 de la mañana de hoy finalmente fue restablecido el servicio de, de Fire.、Eh, exactamente, 8.30, ellos nos dieron la respuesta. Nosotros anoche,、eh, la verdad que quiero agradecerle a toda la gente que lavora con nosotros, especialmente a Marcelo a n d o r o z i que estuvo toda la noche parado ahí trabajando con el frío, esperando que nos dieran respuesta. Y recién a 8 y media vino la respuesta.、Uh -huh. Bueno, nuev que... nuevamente Telefónica haciendo de las suyas. La verdad que nosotros nos hacemos responsables porque tenemos que darle un, una respuesta a nuestros clientes, pero、claro. no, no era 100% nuestra la, la solución del problema.、Claro. Como obviamente pedirle disculpas a todos nuestros abonados por, por estar sin servicio esa cantidad de horas, que en el mundo de la internet sabemos que es mucho. Sí, es como cuando vas a la estación de servicio y no hay combustible, te nos c o n el estacionero, pero el tipo no tiene la culpa. Sí, claro, es algo parecido.、Eh, claro. hay, algo fina, hay algo atrás, pero、claro. bueno, la cara visible del es estacionero, ¿viste? Y, claro. Claro. Tiene que ser así, así el o cuando nos enojamos con el cartero, Es <risa>、claro, más claro, <risa> más o menos lo mismo, Edgar. Gracias por el contacto, ¿eh? no, gracias a vos, Carlito, por acercarnos a la audiencia y poder explicarles esto. Y nada, un abrazo y un saludo para vos y toda tu gente. Gracias, hasta luego, no, Hasta luego, c a r l i t o Chau, chau. Ahí estamos con Edgar de Paula, responsable de Cablevisión Saladillo y Fivertel. Iba a ser otra vez Telefónica haciendo de las zulias, como es habitual.、Eh, a ver cuando arreglan el 3G, chicos, de Telefónica, de Movistar, que no anda el 3G. Por favor, ya que están, ya que, arreglan, ya que, ya que estamos. Parece ahí. fast car, trying to get somewhere. Don't know where I'm going, but I gotta get there. <muchas>